la noche del 28 al 29 de marzo de 1942, se producía el bombardeo terrorista británico contra la ciudad de Lübeck. El ataque aéreo de la Royal Air Force en Lübeck en la noche del domingo de Ramos, 28-29 de marzo de 1942 fue la primera prueba exitosa del bombardeo de superficie de un centro histórico de una ciudad alemana y, por lo tanto, el primer éxito del comando de bombarderos de la RAF en la Segunda Guerra Mundial. El ataque marcó el comienzo del 14 de febrero de 1942, de la estrategia de bombardeo moral británica. Durante la noche del 28 al 29 de marzo de 1942, varias manzanas del centro de Lubeck fueron reducidas a escombros por bombardeos de la RAF, con bombas incendiarias que tuvieron un efecto devastador. Fue el primer asesinato programado de civiles y la destrucción de una ciudad alemana por los británicos en la historia de la Segunda Guerra Mundial. En gratitud por este asesinato masivo de alemanes, el régimen anti de la República Federal de Alemania, en el 2010 donó un árbol de tejo de 30.000 para el Jardín del Recuerdo junto al Bomber Command Memorial en Green Park en Londres. 1. El ataque y consecuencias. El 28 de marzo de 1942, a las 11.16 pm, las sirenas del BB emitieron alarmas de ataque aéreo, aunque no era la primera vez desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Como la ciudad no tenía grandes fábricas de armamentos, no se esperaban ataques masivos. En consecuencia, la defensa aérea era débil, las baterías de los Faros ya no estaban estacionadas en Lübeck. Pero esta vez se puso serio. Un escuadrón de la RAF formado por unos 60 bombarderos bimotores arrojó bombas desde gran altitud, fuera del alcance de los Flak. En una segunda ola, además de las bombas de fuego y explosivas, también cayeron las llamadas minas aéreas. Alrededor de la 1 del 29 de marzo comenzó una tercera fase de ataque. El bombardeo duró más de tres horas. Solo a las 3.35 cesó el ataque. Para los bombarderos ingleses, las excelentes condiciones de vuelo para navegación visual prevalecieron al acercarse a la ciudad cultural. En la noche del sábado 28 de marzo de 1942, una luna llena brillaba en una noche helada, de modo que las superficies de las aguas de Trave, el canal Elbe Lubeck y Wakenich que rodean el casco antiguo en la bahía del Lubeck, reflejaban la brillante luz de la luna. A las 11.18 pm, fue el inicio del ataque aéreo, 234 bombarderos Bickers Wellington y Stirling lanzaron alrededor de 400 toneladas de bombas hasta alrededor de las 2.58 AM, incluidas aproximadamente dos terceras partes de bombas incendiarias. El comando de bombarderos de la RAF perdió 12 de sus máquinas en esta operación. Algunos de los aviones utilizados ya tenían el nuevo sistema GE de navegación, que en ese momento no podía ser perturbado por el lado alemán. El sistema aumentó la seguridad en gran parte de las rutas de aproximación y salida de las unidades de bombarderos que se desplegaban. El ataque fue en tres olas. Debido a la baja resistencia de las cinco baterías antiaéreas pesadas y cuatro ligeras, los grupos de bombarderos británicos pudieron localizar los objetivos desde una altitud muy baja de sólo 2.000 pies, unos 600 m. Las bombas explosivas lanzadas abrieron los techos de Texas de las casas góticas de ladrillo y los techos de cobre de las iglesias medievales. Grandes cantidades de madera seca, producto de armazones de reconstrucción que habían puesto los alemanes, fue encendida por las bombas incendiarias y se quemó durante varios días. En la isla de la ciudad vieja, una franja de unos 300 m de ancho fue más o menos arrasada hasta el suelo desde la catedral de Lübeck en dirección a la Marienkirche. Otra zona más pequeña al norte de la Aegidienkirche en Balgörfer fue sumamente afectada al igual grandes partes del suburbio del Lübeck-Süd. Lorenza al oeste del Rostentor y la estación central del Lübeck la parte noreste de la ciudad vieja y las dos iglesias grandes restantes, St. Jacobi y St. Aegidien, permanecieron relativamente intactas. Según la policía, 320 personas perdieron la vida, 3 desaparecieron y 783 resultaron heridas. Más de 15.000 habitantes perdieron sus hogares, ya que 1.468 edificios fueron completamente destruidos, 2.180 fueron dañados seriamente y 9.103 fueron dañados levemente. El tráfico del tranvía de Lübecker se interrumpió hasta el año 1945. Declaración oficial del 30 de marzo de 1942 sobre el ataque a Lübeck. Con su ataque aéreo a Lübeck en la noche del domingo, los británicos agregaron un ejemplo nuevo e inaudito a la cadena de sus incursiones planeadas contra sitios culturales alemanes, que se quedarán como un signo de vergüenza británica hasta tiempos muy lejanos. Después del ejemplo de ataques sin sentido militar y económico en Münster, Aachen, etc., se han destruido bienes culturales insustituibles con una furia ciega y bárbara. Los enviados de Churchill concentraron sus ataques nocturnos en el casco antiguo de Lubeck, donde, entre otras cosas, la magnífica Iglesia de Santa María, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y el Museo se hundieron en ruinas. Una vez más, los criminales de guerra de Londres que, como con el ejemplo de S.T., Nazaire ha demostrado una vez más, son incapaces de emprender acciones militares, y se ceban en poblaciones inofensivas de mujeres y niños inocentes y en la brutal destrucción de valiosos bienes culturales. ¿Qué visitante alemán o extranjero no recuerda la incomparablemente bella silueta de la antigua ciudad ansiática de Lubez con sus torres góticas y sus techos a dos aguas puntiagudas? En este monumento de arte medieval, las bombas de los bárbaros ingleses han golpeado. Los ricos tesoros de las iglesias y los innumerables monumentos de la alta cultura burguesa, el orgullo de todo un mundo cultural, también fueron presa de los asesinos británicos, que no tienen otro propósito que destruir todo con una furia sin sentido e impotente. Una maldición descansa sobre los autores de estos crímenes en Londres. La hamburguesa Tageblad del 31 de marzo de 1942. Imagen. Consecuencias. El caso del mártir de Lubeck, Carl Friedrich Stelbrink. Después del ataque terrorista inglés, el pastor protestante hostil al nacionalsocialismo, Carl Friedrich Steybrink afirmó en su sermón dominical que Dios habló con una voz poderosa. Esta declaración fue entendida por el público en general como una representación del ataque terrorista como juicio divino, y se consideró que esa comparación era irrespetuosa con las víctimas e inexacta respecto a la realidad. La indignación en la población de Lube por equiparar a los terroristas ingleses con la voz de Dios presionó para que la Gestapo arrestara al pastor. El 23 de junio de 1943, el clérigo evangélico fue juzgado por un tribunal popular y condenado a muerte por, entre otras cosas, derrotismo y favoritismo traidor hacia el enemigo, así como por atentado a la moral militar. Fue ejecutado el 10 de noviembre de 1943. La Alemania de posguerra convirtió al traidor condenado en un luchador de la resistencia. Reconstrucción y memorial en condiciones de guerra y de posguerra, las montañas de escombros acumulados fueron difíciles de erradicar. De los 700.000 m estimados de escombros, 100.000 m debían ser limpiados a fines de 1948. Debido a la prioridad que se le dio, la Catedral de Santa María, fue restaurada en 1982 y la de San Pedro en 1986. Los edificios restantes y hoy reconstruidos del casco antiguo ahora forman parte del patrimonio mundial de la UNESCO como patrimonio cultural. El monumento más importante del ataque aéreo de 1942 se realizó con las campanas caídas en la torre sur de la iglesia de Santa María. Las víctimas civiles del ataque fueron enterradas en el cementerio en una tumba colectiva. Distorsiones de la historia por la República Federal Alemana En el curso de la reeducación y el masoquismo nacional que impuso el gobierno Kitter de la Arfa se afirma a menudo que los ataques a Lubeck fueron una represalia por el ataque alemán a la fábrica de aviones británica en Coventry 16 meses antes. Esta tergiversación completa de los hechos probablemente se remonta a Thomas Mann, el que trabajaba para la propaganda aliada y desde su seguro exilio en California, declaró. Pienso en Coventry y no tengo nada en contra de la doctrina de que todo tiene que pagarse. ¿Creía Alemania que nunca tendría que pagar por las malas acciones que su ventaja en la barbarie le permitía? Mientras decía esto, Bombardeo Harris lanzaba olas de ataques terroristas contra otras ciudades alemanas, como contra Rostock el 23 de abril y contra Colonia el 30 de mayo. Sin embargo, a diferencia de Coventry, Lübeck no tenía fábricas de armamentos, sino que sólo tenía una ciudad antigua. Además, esta historia de la venganza por Coventry es difícil de explicar cuando se hace notar que pasaron 16 meses entre una acción y otra. La verdadera razón es la aniquilación total previamente decidida del patrimonio cultural alemán en una guerra mundial de aniquilación, después de que Inglaterra había declarado de forma previa y unilateral la guerra a Alemania.